Avanzar un poco en el tema de identificar qué se logró. Bueno, en identificar, definitivamente vamos a、eh, aplicar lo que el juzgado, la, la juez,、eh, nos ha manifestado y es poder romper cualquier vínculo con identificar. Mañana seremos notificados, precisamente, y el día viernes ya entraró, entrará a funcionar directamente con la. Eh, directamente por parte de la alcaldía. Quiero pedirle paciencia a los girardeños o t porque este es un proceso que lleva cinco años en manos de un privado. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad en infraestructura, ni en el tema de motos, ni de carros, ni de grúas. Y por supuesto,、eh, tenemos que vi vigilar porque los servicios se presten muy bien. A partir del viernes, la Secretaría de Tránsito funcionará 100% en cabeza de la, del municipio. Y buscaré alguna alternativa para poder contratar rápidamente el personal que se requiere para la prestación del servicio, contratar una empresa que me suministre las motos, las grúas、eh, y todo el,、eh, lo que se requiera para poder funcionar. Eh, mientras adelantamos un proceso que seguramente va a ser un outsourcing.、Eh, un outsourcing es un tipo de contratación en donde se entregan algunos procesos、eh, para que nos ayuden, pero los porcentajes, por supuesto, en recaudo、eh, ya no van a ser los mismos que se manejaban en la, en la concesión ni tampoco largos años como lo mane lo, se manejan las concesiones.、Eh, los outsourcing son periodos de, de, de tiempo cortos. Eh, que solamente ayudan es a mejorar y a fortalecer algunos servicios, como es el tema de recaudo, por dar un ejemplo, en el tema de licencias, en el tema de placas,、eh, y eso es lo que vamos a avanzar más adelante: y es la consecución de un outsourcing que le pueda e uno dar la tranquilidad de que se va a manejar un servicio de manera eficiente y sin dificultades. Señor alcalde.